Tú tienes ropa, ¿verdad? ¿Y la usas? Claro, la usas, no vas a andar desnudito. ¿Y tienes nevera? Sí, tienes nevera y la usas porque si no se te echaría a perder la comida. ¿Y tienes cocina? Ah, también la usas, ¿verdad? Sí, claro, porque si no comías todo crudo. Entonces... ¡Se puede saber por qué carrizo si tienes condones no los usas! Seguro que eres placer. Que sea placer seguro.